Bueno, y vamos a entrar en la actualidad del municipio de Ayara y para eso comunicamos, enlazamos con el alcalde, Yosu Arteche, que nos atiende. ¿Qué tal, Yosu? Egunon, pues muy bien. Egunon. Con un día precioso. Bueno, y, y me imagino que con el buen sabor del viaje que han tenido a, a la feria de Ordicia, sí. que supongo que aquello es una maravilla. Yo es que no lo he visto, ¿no? Entonces, sí, sí, la verdad, hombre, ha sido, bueno, pues como hoy, también un día muy bonito, que también ayuda y el buen ánimo de todos los que de todos los que fuimos, de todos los que todos los excursionistas, la verdad que con buen ánimo hasta Ordicia... un viaje no muy largo también, que también es de, de agradecer. Y como decimos, día soleado, precioso nos recibieron allí, pues en Horcía una guía, Gemma, que nos dejó pues un ratito libre para ver el mercado eh, del que todo el mundo sacó la misma impresión. ...algunas regañadientes por las cosas de las comparaciones... ...pero la verdad es que da gusto ver esas verduras... ...esas frutas, ese frescor... Eh, y, ...y bueno, pues el comentario general es de eso... ...de la calidad del, de los productos sin eh, desmerecer... ...y ahí ya sabes, siempre viene la discusión... ...sin desmerecer lo propio, ¿verdad?... Eh, ...pero eh, hay que reconocer que las verduras... Eh, ...bueno, pues tenían una, una, una pinta, una facha estupenda... ...y la verdad que da gusto ver un mercado que sigue subsistiendo... ...pues así nos lo contaba la guía, después de 500 años... Eh, bueno, pues es verdad que Ordicia está en una en una zona estratégicamente muy buena desde tiempo muy antiguo, está el, pa, el paso de la puerta de, de San Adrián a través del macizo de Aiscorri y bueno, pues eso ha sido camino real y de ahí, eh, y bueno, y otras vicisitudes históricas que nos comentó la, la, la guía pues eh, que Ordicia consiguiera pues ese nombre que hoy ha desaparecido que es Villafranca de Ordicia, ¿no? Y es precisamente esa Villafranca, pues fue una concesión que se le hizo a a la localidad y por la que desarrolló esa capacidad de mercado, que a día de hoy, después de 500 años, sigue siendo sigue siendo una realidad. Y bueno, la verdad que todo el mundo muy contento. Después eh, la propia Gemma nos eh, hizo un paseo histórico por los edificios más singulares de, de Ordicia, antes de ir a comer, que suele ser una piedra de toque importante para todos, todos los eh, señores y señoras eh, que van a estas excursiones. Y bueno, eh, la verdad que fue el... el ...digamos que el veredicto fue favorable, muy favorable... ...todo el mundo como muy a gusto... ...y todavía después tuvimos fuerzas y arranque... ...para irnos a Idiazabal... ...donde visitamos el centro de interpretación del queso... ...y luego también estuvimos en el... ...en la explotación eh, quesera de, de los hermanos Aramburu... ...que nos explicaron pues con mucho salero... ...y con mucha gracia pues eh, la fabricación del queso... ...incluso eh, pusieron en algún momento en entredicho... <laughs> alguno de los queseros o pastores que también estaban allí, ¿eh? y hubo pues así un poco esa ese intercambio de, de conocimientos, y bueno, yo creo que al final todo el mundo contento porque todos aprendimos algo, pasamos un día muy bonito y bueno, regresamos todos sanos y salvos y felices a vaya bueno, seguro que con ganas de repetir y probablemente sí. que las personas que fueron seguro que van a ser pues eh, van a hacer buena buena publicidad para que pues otra otras se apunten sí. el año que vienen ¿no? sí, así, así lo dijimos bueno pues ya, <risa> ya habéis pasado un día bonito pues ya sabéis contarlo para que tengan sí, sí. envidia y el año que viene pues seamos más todavía. sí sí sí, sí. sí. bueno pues eh, tenemos que hablar también de Eudalecus, porque <risa> un año más pues <risa> tenemos pues sí. la posibilidad los, los más ...peques de ir... ...bueno, tienen... ...de ir a los sudalecus... ...hemos pasado de edad... ...sí, la verdad que es una oportunidad bonita... ...de una vez terminado el curso... ...pues desplazarse... ...pues a un lugar de la geografía nuestra... ...en este caso a Orio... ...y pueden ir pues todos los chavales y chavalas... ...de la Icastola de Chaurren... ...que eh, estén entre los años... Eh, ...1996 y 2005... ...así que... ...pues esa posibilidad... ...de tener una experiencia en otro lugar... ...de practicar euskera... Eh, ...que nunca está de más y, bueno, tienen ahí acceso pues todos los eh, pequeños de Ayara y, en principio, se han apuntado también de Ocondo, Y, bueno, pues eh, esperemos que sea como ha sido otros años, una experiencia buena, gratificante y e instructiva para todos ellos. Uh -huh. Además, sí. a mí hay que recordar que, que este fin de semana concluyen las Jornadas de la Mujer Ayalesa, que se han venido celebrando durante la semana en varias localidades, sí. y que sí. tanto hoy como mañana pues hay, hay actividad, ¿no? Eh, pues sí, en principio, en las Jornadas de la Mujer Ayalesa, vamos a ver, porque hoy viernes, en principio estaba la exposición en llanteno de la... De la la exposición sobre la visibilización de la mujer de Luya Hondo, que ya se, se dio la apertura pues el pasado lunes. Y habrá cine también, eh, una proyección de cine, que es un bueno es una biografía de, de alguna manera reivindicativa de la condición de la mujer eh, basada en la figura de Clara Campoamor. Y después habrá café para todos y para todas, además de servicio de guardería, que también suele ser importante y cuando uno lo sabe pues también le permite bueno, pues eh, una cierta licencia. Uh -huh. Y los talleres y, de peluquería que parece que, que y, han sí, funcionado, este, ¿no? Sí, exacto, y este sábado, pues eh, también en Llanteno, en las escuelas de 10 a 12 y de 12 a 2, talleres de peluquería, terapia, un poco encaminados pues al cuidado personal, a la autoestima, eh, a veces tan necesaria y muchas veces en el caso de... Bueno, pues de la mujer, eh, eso de que yo me quedo en casa Me quedo en casa, bueno, pues también la posibilidad De, de practicar eh, Y de, de sentirse bien Que creemos que es también necesario Y bueno, que ha tenido mucho éxito porque, como dices Pues ha habido dos grupos, uno de 10 personas Y otro de 11, así que pues eh, Objetivo cumplido también uh -huh, Estupendo, bueno, y, y ya se han aprobado la, Se ha aprobado la portada, ¿no? De las fiestas de, de San Prudencio Efectivamente, y... y ha sido una grata sorpresa Porque, bueno, pues había ha habido bastante Participación, lo cual ya de por sí es un un éxito y una buena, una buena noticia, pero es quizás, si cabe mejor noticia, pues que ha ganado una niña de 12 años. Y ha habido carteles de todas las edades, ¿eh? Y lo bonito es que una, una niña de 12 años, en este caso Sheila García, de Retes de Llanteno, pues ha ganado el, el concurso de portadas. Así que ya tenemos portada también para los, los San Prudencios. Estupendo, pues nuestro sorión acá, sí. y, y bueno, hay que recordar que también dentro del todo lo que está organizado, pues el, el, el festival de, ahí era Folk Road, que, sí. que afortunadamente hay unos cuantos grupos que, que van a participar y además que habrá servicio de autobuses, e incluso se ha pensado reforzar el horario, ¿no? Pues sí, en principio tenemos, como dices, los grupos ya están, eh, ya se han presentado, bueno, pues es, eh, hay un agradecimiento que haremos, ya comentamos el otro día, a un grupo maquendo que, bueno, pues venían el día que justamente venían a presentarse aquí para, para, para poder participar en este festival. ...pues tuvieron la mala desgracia... ...de tener un accidente... ...no pasó gran cosa... ...pero bueno pues fue un susto importante... ...no van a poder venir a participar... ...pero si sí hay otros grupos... Eh, ...estoy leyendo aquí... ...que de música rock en inglés... ...uno de ellos... ...Joy of ...que son música rock en inglés... ...versiones y canciones inéditas... ...son cuatro, cuatro chicos... ...del audio uno... ...dos de Basauri... ...dos de Leyoa... Eh, ...esto empieza a las nueve... Eh, ...empezará a las 9 ...el día 28 de abril... ...el día mismo de San Prudencio... ...a las nueve de la, de la noche... Y luego ya, después de esa media horita primera de presentación del festival, pues eh, empezarán pues con duración de una hora cada uno de los grupos, así que desde las nueve y media a diez y media, este Yo-Yo Convolution, a las diez y media hasta las once y media, The Grain, que es música rock también, versiones de grupos conocidos, y son siete chicos y chicas de entre 17 y 19 años de la comarca, Laudio, Luyaondo, etcétera. A las once y media entraría el grupo Goas, que es música pop rock en euskera, también de la comarca, son del Laudio, cuatro, cuatro chavales del Laudio, y a las doce y media actuaría eh, Laramie, que, eh, bueno, no siendo de la comarca, son de Gastéis, pero, bueno, tenían interés en participar. Ellos, eh, pues, por lo visto ya han editado un disco incluso y están esperando este año editar, grabar el segundo, así que, bueno, ya tienen una cierta experiencia a partir de las doce y media. ...después a la una y media, una hora después... ...entrará la discodanza... Eh, ...bueno pues que esta disco discodanza... ...se dedican a discotecas móviles... ...ahora ya pues cada vez más de moda ¿no?... ...las discotecas móviles más baratas también... ...más sí. económicas... ...y bueno se están ganando a pulso... ...pues un importante terreno ¿no?... ...en los en, en cantidad de fiestas y lugares... ...entonces han estado en el Árabe Euskara... ...han estado en fiestas del audio... ...de Orduña... ...entonces bueno pues también con una experiencia ya importante... ...y por último a las tres y media ya para los... ...los más nocturnos... ...estas horas tremendas ¿eh?... ...tres y media... ...del DJ y un disyoki... ...Ajila pone aquí... agila ajila... ...es música electrónica, es de Amurrio... ...y va acompañado por la percusión de otra... ...de otro chico de, de Amurrio... Sí. ...y bueno, importante decir lo que has comentado... La, ...el refuerzo que se va a hacer del horario de autobuses... ...es gratuito y si no hay ninguna necesidad de reserva... ...se para en todas las localidades... ...en Llanteno, Menegray, Luya, Ondo, Murga y Amurrio... ...y la línea, hay dos líneas... ...una que va de Arciniegar, Espalditza... ...y esta es eh, la ida a las ocho y media... ...a las diez y media la vuelta... Y perdón, a las, a las idas a las ocho y media, a las diez y media y las vueltas a las tres de la mañana y a las cinco de la mañana. Y el que va del audio a la tendrá las idas a las nueve y veinte, a las once y veinte y la vuelta a las cuatro de la mañana y a las seis. Bueno, todo esto estará en los eh, correspondientes lugares donde se podrá ver anunciado. Así que, en principio, también en marcha este, este evento. Estupendo. Bueno, pues eso será en abril, aún queda un, un ratito, tiene que llover todavía un poquito. ¿eh? Bueno, sí, <risa> se, nos ha, se nos ha olvidado, y porque es más reciente quizá, comentar de la Mujer Ayalesa, de las jornadas de la Mujer Ayalesa, que el domingo, eh, a su vez, el domingo 1 de abril, eh, en Llanteno, será a la una la misa cantada con la coral femenina escúchico Aochac, y que a las dos tenemos también la comida, eh, prevista en el asador y barrón de, de Murga, y luego el baile. No, que También habrá okay. servicios de guardería, así que un buen broche para, para estas jornadas de la mujer. pero ¿no? mm -hmm. sí. bueno, vamos a ver si en tres minutos que nos eh, que nos quedan, a ver si podemos hablar de, de varias cosas. Una, la reunión de ganaderos, que no sé si al final pues eh, ya se fin, ¿llegaron algún algún tipo de acuerdo? o alguna... Sí, en principio eh, si sí era una reunión que pretendíamos tener con los ganaderos porque al final entendemos que es la mejor manera, eh, es decir, estar con ellos, y también estuvo la Junta de la Hermandad representada, es decir, juntamos a la Junta de la Hermandad de la Sierra y por otro lado a los ganaderos que suben el ganado a la, a, a la Sierra Sálvada. La razón, pues bueno, que empiezan a subir ahora a partir de primeros de abril y que hay una cierta preocupación, ya lo comentamos, con el tema de las posibles multas debido a los eh, cierres y a las jurisdicciones ...los aprovechamientos de pastos, etcétera. En principio, de lo que se trataba era de informarles de que, eh, bueno, pues hay cierta, va a haber cierta actitud tolerante por parte de Burgos, dado que desde el Ayuntamiento, desde la Junta de la Hermandad estamos eh, intentando llegar a un acuerdo, acuerdo que les atañe directamente y en el que, por tanto, también queríamos contar con ellos. Eh, en principio, pues bueno, diferentes eh, opiniones, diferentes actitudes, pero también la realidad que se impone y es la de que Burgos en este momento está dispuesta pues a establecer el control que por otra parte uno entiende lógico Eh, que también deberemos ejercer recíprocamente desde aquí, desde Álava, para que también los que pasan de Burgos, pues también ejercen el mismo control. Y, lógicamente, esto va a suponer, pues, eh, un mayor, eh, un uso más, quizá más racional de la sierra, eh, el conocimiento también mayor y, por tanto, el mayor control y, lógicamente, el pago inevitable de las cuotas correspondientes a un lado y al otro de la sierra. En cualquier caso, pues, eh, ya hemos adelantado el primer el primer paso, que va a ser eh, transmitir a Burgos, mediante una plantilla en la que, en En se quedó de acuerdo con los ganaderos en presentar una plantilla con el ganado que van a subir y también con las zonas de aprovechamiento de pastos correspondientes a Burgos en las que ellos conocen, por supuesto que conocen, eh, donde su ganado se ubica normalmente. Es una situación complicada y compleja porque no podemos establecer claramente unos cánones de pago. No todo el ganado pasa y no todo el ganado pasa en las fechas, o sea, en, las fechas en las que el ganado está arriba. El ganado pasa esporádicamente en determinados momentos y en función a veces del clima y de otras razones. Entonces, establecer mmm, la baremación de esos pagos es lo que nos va a llevar a esa negociación. Pero en cualquier caso, sí que estamos en ello. Eh, entendemos que esa plantilla es un primer paso, es para este año y posiblemente se pueda mejorar al siguiente pero ya una vez que entremos en una dinámica de, de control y de mejora de las relaciones, vamos a decir, entre vecinos pues todo esto suavizará también las situaciones que se han ido dando últimamente con multas y con, eh, bueno, sobresaltos importantes en algunos ganaderos uh -huh. lógico también, así que bueno, parece que por ese lado encaminado, ¿eh? claro. y con el acuerdo más o menos el acuerdo de también de los ganaderos, que no es ni mucho menos menos importante uh -huh. claro, claro Bueno, y la Comisión de Medio Ambiente que también se reunió, pues prácticamente casi De después no sí efectivamente fue la reunión el lunes que hemos comentado con la hermandad y con los ganaderos y por eso también el martes pues para informar también al resto de la corporación de la de la línea de actuación eh, en esa en esa actividad ganadera se pues, eh, convocó esa comisión de ganadería y del de sector primario y de medio ambiente ahí se informó por tanto de esos eh, bueno de esa reunión del día anterior eh, también se plantea y se pues, eh, utilizó también esa reunión del día anterior para poder eh, marcar los pasos que vamos a dar a la hora de hablar con diputación para que nos marque los caminos de arriba en la sierra ...una negociación que en principio íbamos a empezar pues en otoño pasado... ...pero que se ha ido retrasando y que ya es necesaria... ...y sobre el tema del medio ambiente pues también se trataron algunos aspectos... ...relacionados también con la gestión de los residuos... ...con la gestión de los aceites vegetales... ...que posiblemente eh, introduzcamos otro eh, otro contenedor de aceite vegetal... ...posiblemente en, en Luya Hondo... ...pues por la cuestión de la, de la mayor población en, en esta localidad y también para el tema de los voluminosos, que también es, pues llegamos a una a una serie de acuerdos donde posiblemente Es, eh, haya menos frecuencia eh, por la demanda, más que nada. ¿eh? La demanda no es mucha y haya menos frecuencia en determinados pueblos más pequeños en la zona de la sopeña y quizá algo más en otros donde pues haya eh, mayor mayor frecuencia. Pero más bueno, demanda. en cualquier caso, información para todo el mundo y bueno pues así, poco a poco también avanzando en ese terreno. Uh -huh. Bueno, y me supongo también que no sé si habrán hecho ya alguna gestión más sobre a raíz de la depuradora de Zuaza. ¿Cómo ha quedado ese tema? Bueno, pues sí, en el tema de la depuradora... Eh, Eh, tema complejo. En principio, pues ya sabes que las, depura... o sea, las eh, titularidades de las fosas épticas o de las depuradoras, en este caso, pues eh, eh, son de las juntas administrativas. En el caso concreto de estas dos, Respaldiza y Zuaza, esto es una titularidad que ha pasado por ser ambas consorciadas ha pasado al consorcio, a Cantabria y Corquidecha. Entonces, estuvimos la semana pasada también, el martes, eh, bueno, la semana esta, perdón, que es que con esto de la huelga de ayer parece que ha pasado sí. una semana ya. Pero bueno, fue el martes que estuvimos con el gerente de, de Cantabria y Corquidecha y fuimos a Diputación, a Castéis, para ver eh, hablar con el director de Administración local y ver qué cabida tenía eh, en el encaje del plan foral la posibilidad de que el consorcio, por ser titular en este caso, pudiera hacerse cargo de la demanda de, de la petición de subvención a través del consorcio consorcio bueno pues nos dijeron tristemente que no que no es posible porque los consorcios en principio no están implicados en ese plan en esa ley de plan foral por lo tanto eh, se nos contempla una idea que bueno va a suponer un cambio de trámite pero también nos anunciaron eh, porque les presentamos también de paso el proyecto y bueno pues lo vieron viable y lo vieron eh, interesante y necesario por otra parte Y, bueno, pues que podemos acceder al plan foral, pero esta vez habrá que destitularizar otra vez al consorcio ¿eh? y titular, dar otra vez la titularidad momentánea. Es una cesión de titularidad a las dos juntas administrativas para que éstas sí puedan concurrir al plan foral de ayudas. Y entonces, a través de ese plan foral de ayudas, sí entendimos, y por los, eh, las conversaciones con el técnico correspondiente, de que, bueno, pues eh, se entiende que es una, una infraestructura básica necesaria y no creo que haya mayores problemas en conseguir esa subvención. Así que, bueno, pues una buena noticia también. Uh -huh. Pues eso, una buena noticia, pues con ella nos quedamos y, y nada, le emplazamos para la semana siguiente, a ver si ten, seguro que hay asuntos, temas sí. que trasladar al vecindario de, de Ayala, de, porque ustedes no paran, están ahí, bueno es una eh, reunión creo, es otra. Sí, creo que estamos eh, sin parar todos, sí, yo creo que todos los ayuntamientos eh, andamos sin parar y la verdad que a veces se, se acumulan las cosas, pero bueno, poquito a poco las cosas irán saliendo, poco a poco. Está bien, muy bien. Yo soy Huardetche, alcalde de Ayara. Es que ricasco. Vay, es que ricasco, Vai, Vale, Yosu, venga. Pues. Bueno, pues eh, gracias y ala. Ahí vamos, a continuar. Vale, venga. Agur, va. agur.